cuestiones que tienen que ver con nuestros recursos hídricos. Es así que hoy estamos en contacto con Melisa Ibáñez, que es de la Asamblea Permanente por el Río Colorado. Buenas tardes, Melisa. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Melisa, ¿qué, qué ¿Cuál es el latir, el, el, el, el trabajo y el latir actual de la Asamblea Permanente por el Río Colorado? Contanos, hacenos, si querés, una pequeña reseña desde cuándo vienen laburando con preocupación y con compromiso. Eh, bueno, la Asamblea Permanente por el Río Colorado eh, nació hace un año justo, estamos de, de aniversario. Eh, un poco alertada por, por toda la visibilización que estaba haciendo el conflicto de Portesuelo del Viento, La Pampa. Nosotros somos de la provincia de Río Negro, de Río Colorado, y bueno, gracias a, a asambleas pampeanas y al gobierno de La Pampa, eh, nos dimos cuenta que, bueno, que en Río Negro no, estábamos, no nos sentíamos bien representados. Así que nos autoconvocamos como vecinos, eh, sobre todo para poner en agenda y para hacer visible lo que nosotros entendemos que es un conflicto, puede llegar a ser un conflicto ambiental muy grave, eh, como lo es por del viento. Eso sería así, rapidito. Muy bien, esa es la, esa es la vocación principal que él las convocó y los convocó, eh, Melisa. Sí, ¿Eh? sí. sí nosotros sí. nacemos por, justamente por, por tesuelo del viento, para decirle, eh, no aporte solo del viento eh, en manos de nadie, a diferencia por ahí de, de otras posturas. Claro, en el en el estado en el en el estado pampeano en, en la gestión anterior del gobernador del ingeniero Carlos Berna la convocatoria era no a suelo del viento en manos de Mendoza porque hay una disputa este, sobre la, la administración o mejor dicho el, el auto con, auto <ríe> La autodeterminación de Mendoza de decir, detallar con su propia voluntad sobre este, la obra en sí y sobre la posterior administra administración que podría ocurrir de la misma. En cambio, desde la Asamblea se propone que directamente no haya una, una obra como la de Portezuelo del Viento. Sí. Porque, ¿Cuáles son los peligros que visibilizan, Melissa? Eh, porque nosotros entendemos que Portezuelo del Viento no es solamente una represa es un proyecto multipropósito que además de la represa lo que trae aparejado es el trasvase del río Grande al río Atuel. Y nosotros entendemos que atravesando la actual crisis hídrica por la que está pasando el río Colorado, más allá de, de las últimas nevadas que, que la verdad que son una bendición, eh, entendemos que no están dadas las condiciones, porque no se, están cumpliendo, no se está cumpliendo la legislación vigente, este río se encuentra en crisis, Y eh, todo el proyecto multipropósito que presenta Mendoza está hecho en bases a datos eh, sobre el río que ya no existen. Habla de un río caudaloso, cuando nosotros lo vemos pasar y sabemos que, que ese río ya, ya no existe, y se pretende extraer una cantidad, un volumen de agua de que el río no puede proveer, y el trasvase del río Grande, que es el principal afluente del Colorado, un 70%, a la Tuel. Entonces, bueno, nosotros entendemos que hasta que no se cumplan un montón de condiciones, empezando por la evaluación de, de impacto ambiental, eh, esta obra no es viable y no trae ningún beneficio para los que vivimos eh, el, el, a la ribera del río Y tampoco para los que se proveen de algunos servicios, como es la ciudad de Santa Rosa. Claro, claro. Para dar un ejemplo. O, o algunas otras localidades pampeanas que localidades, el agua potable. Así que, bueno, eh, nuestra postura es, es decir, no a la obra multipropósito por solo el viento. Eh, y mientras Templas en tenga estas condiciones, ni, ni en manos de Mendoza, ni, ni en manos de nadie, porque a, a cómo está presentado el, el proyecto. Eh, no sabemos tampoco cuál es el poder de control real que puede llegar a tener Coirco y qué pasaría en el caso de que Mendoza no, no cumplimentara con su parte, justamente viendo el conflicto histórico del que es parte de la Pampa con el actual. Eso es como... Es, nosotros a veces decimos de la Asamblea que es, es como ver un poco el futuro, ¿no? Tal, eh, tal cual, tal eh, cual. Melisa, es, es así como lo decís, este, sobre todo con la experiencia pampeada en una mano se puede prever que este, a, a distintos vientos políticos además se puede llegar a obtener eh, distintos resultados, pero van a salir más o menos del mismo color los resultados o salen de la misma, de la misma bolsa este, y no necesariamente estamos hablando de algo positivo acerca de los cambios en el color político o, o de las sensaciones que nos dan que nos, que nos brindan estos cambios políticos que se han registrado a fines del año pasado en la Argentina Melisa este, ustedes cómo ven la situación el el, estu, el el proyecto de Portezuelo del Viento podría mutar por decirlo de alguna manera hacia una obra que sea considerable y que traiga beneficios no solo a algún grupo económico, sino también a los habitantes ribereños y demás, y eh, en todo caso que asegure de alguna manera eh, una, un mejor tratamiento, una mejor relación con el medio ambiente, o por tesuelo del viento ya está condenado, digamos, ambientalmente visto. Eh... Ambientalmente, como está presentado en la actualidad, es por eso que te decía recién, nosotros entendemos que es, es inviable, es una obra eh, monstruosa en cuanto a de, dimensiones, y ya te digo, no es viable en cuanto eh, a la capacidad de retención que tiene de volumen, a lo, al trasvase, o sea, son muchas, son muchas aristas técnicas y que, que nosotros consideramos que, que lo harían inviable, también teniendo en cuenta que los estudios de impacto ambiental que se han presentado no contemplan toda la cuenca. Claro, sí, eh, eso entonces, bien lo sabemos. Por ejemplo, eh. nosotros no aparecemos. Nosotros en la localidad donde yo vivo eh, no, no, es un, no es algo que se contemple. Entonces ya de ahí ya arrancamos mal, digamos. Eh, nosotros entendemos que es, un, es una obra que lleva tanto tiempo que ha pasado por tantos gobiernos en los que ha mutado durante este tiempo, porque ahora también el gobernador mendocino ha hecho declaraciones de, bueno, tal vez la obra puede mutar a una obra más chica, después puede mutar a otro tipo de, de, de obtención eh, ya sea de energía, ya sea por parte de, de parte, ¿cómo se llama?, parques eólicos o energías renovables. Entonces es como un minuto a minuto el que va siendo lo que va haciendo Mendoza, donde va cambiando de posturas, eh, es, bastante, es bastante difícil hasta seguir la información. Claro. Eh, pero ya te digo, nosotros así como está planteado, nos parece que es una obra que no es viable, sobre todo porque no están hechos los estudios técnicos que nosotros necesitamos. Ya te digo, que deje a la mitad de la cuenca sin estudiar y a uno le hace un poco de ruido porque... No se puede hacer un estudio de impacto sin haber estado trabajando en el lugar, sin haber recorrido el cauce, sin ver cuál... Y aparte de la parte, del, de la parte ambiental, digamos, tampoco se tiene en cuenta la parte social. Exacto, las personas sí. que viven a la, a la ribera, el aprovechamiento que se hace del agua... Eh, también en el en, in situ y en el lugar donde se va a hacer, eh, viven comunidades eh, originarias de crianceros, eh, digo, esas cosas tienen que ser tenidas en cuenta, uno no puede cambiar un pueblo de lugar porque sí para hacer una represa. Y ya digo, eh, necesitamos estudios más, más actuales, más serios, y bueno, por ahí lo que vos me preguntabas al principio... El cambio de gobierno a nivel nacional, nosotros sentimos que, que bueno, que en cierta forma eh, hay un cambio de postura. El, el, el presidente anterior laudó a favor de Mendoza sin tener en cuenta al resto de las provincias. Claro, bueno, y sin ahora, reconocer. Se convoca, sin reconocer los derechos de, de, de las demás este, copropietarias, podríamos decir, del recurso, si, como, si solo como un recurso lo consideráramos. Este, sí, era, era un tratamiento bien, bien distinto, este, nos parece, eh, Melisa, pero además este, con la cancha muy, muy inclinada a los argumentos y, la, y el ideario de la provincia de Mendoza, lamentablemente. Eh, vamos a ver entonces, Melisa, si con el correr de estos, de estos meses que están por venir, que además se, se proponen en un año sumamente extraño e inédito, este, ¿hay algún resultado, algún tiro para el lado de la justicia? Y nos enteramos de que va a haber nuevos estudios ambientales, ¿O qué es lo que va a pasar? Mientras tanto, te comprometemos, Melisa, a que nos cuentes que nos vayas manteniendo al tanto del laburo que ustedes van realizando y de cómo van pensando y viendo a la situación que tiene que ver tanto con un lado como con el otro del, del, de, de, de las riberas, del río Colorado. No es nada más un recurso que está tendido ahí. Son muchas cosas que tienen que ver y que tiene que ver lo social, como vos bien decías, Melisa. Bueno... Eh, sí, te, te agradezco que te comunicaras con nosotros, eh, los medios son fundamentales eh, para, para poder reproducir la información y bueno, es como lo decís vos, eh, esto no es un recurso, no es una mercancía, no tiene precio, es un bien común y bueno, y esperemos que, que el gobierno actual entienda que, que es un derecho que tenemos todos los ribereños y bueno, acá en Río Colorado, la, la comarca, que, porque somos una comarca, Río Colorado y La Dela Así que, bueno, te agradezco y sí, estamos a disposición. Muy bien, muy bien. Te vamos a volver a picotear un pedazo de la siesta en cualquier momento. <ríe> Melisa, gracias. desde ya muchísimas gracias a vos. ¿eh? No, gracias a vos. Que tengas buena tarde. Melisa Ibáñez es de la Asamblea Permanente por el Río Colorado, de allá, de Río Negro, sí, fíjate lo que nos contaba, ¿no?, al principio, cómo esa asamblea surgió, porque en la provincia de Río Negro, en la hermana provincia de Río Negro, las vecinas y los vecinos de la localidad de Río Colorado... Eh, no sentían que hubiera una política que los representara con esto de eh, cuidar los intereses hídricos de las y los vecinos. Y así se fijaron para el lado de La Pampa, y aunque no hay acuerdo en 100% de la cuestión y de cómo se manejaría, este, hay un acuerdo en que sí, no se puede dejar que una obra ocurra porque sí, sin haber completado los más mínimos requerimientos y sobre todo sin tener en cuenta a las sociedades que pueden verse afectadas por esa obra. Estamos en la siesta que nos fue en el último tramito.